Jonezan Acción Hildo Arembaitan, Voa de Femme, programan Ekoistutako Sayoak. Jacqueline, buenas tardes. Buenas tardes. Eres de Nigeria sí. y desde cuando vives en Irún? Desde tres años ahora viví en Irún. Y tú, jacqueline ¿trabajas eh, en la calle? Sí, bueno, antes sí trabaja en la calle. ¿Y ahora? Ahora no. ¿Dónde, ¿Dónde trabajas? Trabajo en un club ahora. ¿Eres eh, prostituta? Ah, es que, claro que sí, prostituta. ¿Podemos decir que vives en una situación eh, regularizada? ¿Tienes papeles? Sí, tengo papeles ahora. Pero antes de conseguir los papeles digamos de regularizar tu situación, supongo que has pasado unos momentos muy malos, muy malo, muy difícil. Bueno, eh, nos gustaría que nos comentara sobre todo para que la gente sepa todo lo que os hacen pasar y todo lo que tenéis que sufrir, os hacen sufrir para denunciarlo. Bueno, y como yo, con otra persona yo no sé, de como yo yo sufrí mucho. Sufrí mucho de a mano de policía. La policía me coge todo lo todo lo mes. Está un año me cogeé 5, 10 más de mi como se llama eh, comisar y comisiría para yo no tener papel y antes está también policíaal loca y molesta a los otros también muta muta muta muta muta bueno la persona no tiene papel no tiene dinero no ten nada y que vas a hacer a pagar esto muta si policíaa que da una persona muta tú no tenés trabajo que dinero vas a pagar esto muta No hay dinero los otros trabaja a la calle no los nosotros te gusta es para vivir no hay dinero no trabajo no papel que quiere vivir nada nosotros vienen aquí para buscar la vida bueno mi país está bien pero ¿eh? bueno, la presidenta es muy muy malo por eso los otros vienen aquí para buscar otra vida y normal bueno cuando la gente mira a los otros a la calle o ni club pensar a los otros te gusta es tu trabajo bueno, la verdad nosotros no te gusta nada solo es tu trabajo para vivir. Como yo, yo tengo una, una hija en mi país. Mi hija quiere comer, quiere ropa, quiere estudiar. Yo quiero buscar dinero para hacer la vida mejor de mi hija. No como yo, mi vida. Ahora mi vida a mí no me gusta de antes. Bueno, ojalá me gusta cambiar mi vida. Este trabajo, proceso, no es bien. Hay que aguantar personas que drogan, mm. aguantar personas que... Aquí viviendo, aguantar muchas cosas, ese trabajo, eso es muy difícil, muy difícil su trabajo. Supongo que trabajas en un local de Irún, has comentado el tema de las drogas, por todo lo que has vivido, ¿a ti cómo te parece que está el tema de la prostitución en Irún? Bueno, el tema de la prostitución en Irún, yo, yo tengo una amiga de, que trabaja a la calle, me dice ahora muy difícil, muy malo, porque uno, no hay gente, la gente no sale, la copa de policía, si la policía coge un gente hoy, Te trae multa. Amanhã no vas a salir para buscar una prostituta. Bueno, como la chica se si sale a la calle, sale, policía te corre. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Todos los días sales sin nada. ¿Qué vas a vivir la persona? Muy malo. Cuando hablas de multas, ¿son multas eh, hacia los clientes o hacia la prostituta? Bueno, la, la cliente dice, cuando la policía coge un chica con un chico, Que multa la, la cliente bueno con las chicas si cliente solo pas a la calle andando o esperar un sitio si policía para documentación y muta. Esto no per son muy feos. ¿cutos euros de multa? Ah depende. Lo como yo pas de mí antes pasa casi quinto y cinco. ¿A, dónde vas a sacar ese dinero para pagar. Y el trato de la policía hacia ti, el trato es bueno, cordial, sientes que te falta el respeto también, la policía. No, yo no nunca falta el respeto de la, policía. la mi, mi Con mis colegas no nunca falta el respeto de la policía. Uh -huh. sabe Cuando las personas no tienen miedo, si viste policía vas a tener miedo. Si policía te para y calla, uh -huh. firma, no firma. Cuando yo no sabe qué escribía ahí para firmar y luego te da un papel, y luego te mandan multa a tu casa. Cuando abres tu papel, mira, doscientos y prínco, trescientos y prínco, y cien, y... depende, eso. Has comentado lo de las drogas. Eh, el mundo de la prostitución a veces se comenta que está muy cerca del mundo de las drogas. Eh, a ti tan obligado a, a consumir también? Bueno, la con, hay un muchas personas, hombres, META DROGAS Cuando meta droga y me moleste a las chicas, como las chicas entran la casa con una persona, habla muy malo, como yo pasa antes, una chica me, me ME paga dinero para entrar conmigo, ella PONER droga ahí dije META él yo, yo no sabe meter la droga. Bueno si no te quiere meter la droga, dan mi dinero. Uh -huh. coge dinero y si fue. Eso el asunto nosotros aguantar la persona que meta droga. Solo eso ES ¿Y hoy en día tienes contrato? ¿Qué contrato? ¿De trabajo? Sí, ahora ya tiene papel. Yo tiene ahora, sí. Entonces, eh, tu situación laboral también está regularizada. ¿Tienes un contrato en sí. el club? Sí, yo tengo contrato para trabajar, pero a mí no me gusta trabajar, me gusta buscar trabajar normal. ¿Estás eh, intentando cambiar de vida? Claro que sí. ¿Y cómo ves la situación? Bueno, para buscar trabajo, si encuentro, ya cambié mi vida. Ajá. Uh -huh. ¿Y dónde buscas? Yo, todavía me dije para buscar en TANEN y… ¿cómo se llama esto papel en castellano? Busca donde consieda o habla con gente. Si tú quiero yo limpiar tu casa, de... de... de... doméstico, para cuidar a los abuelos si y abuela eso. Si encuentro, sí, va a cambiar. ¿Y cuántos años llevas en la prostitución? Bueno, yo está aquí ocho años, en España. Otro año sin papel, solo acabó yo tener papel. ¿Cómo llegaste? Llegaste, uh -huh. llegaste de un banco. Una, en un barco. Eso. Uh -huh. Y tenéis que recaud recaudar mucho dinero para poder pagar ese viaje en barco hacia aquí, ¿no? No, yo no tengo mucho dinero, no. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Cómo lo recuerdas? Ah, el viaje muy largo, casi un año, tres meses, ocho meses, depende de, de la viaje. La mía, yo te he dado un año cuando entré aquí en España. Ajá. ¿Y qué te parece el trato de, de la gente de aquí hacia los inmigrantes? Eh, bueno, el trato depende. Hay unos buenos, hay unos malos. Trato malo y trato bueno. La gente es es 50-50, bueno y malo. ¿Pasas miedo? ¿Yo? ¿Miedo de qué? No sé, de... bueno... ¿Hasta ahora no has tenido papeles, miedo de la policía, de lo que te pueda pasar con un cliente? ¿Antes o ahora? Antes y ahora. Claro, antes sí, antes tenés miedo, sí. Sí, antes sí, miedo, mucho miedo, de la policía, de la gente, sí. ¿Ahora estás mucho más tranquila? Claro, con yo tenés papel. Sí. ¿Y tienes familia? ¿Aquí? Sí. No. no ¿Tienes una hija allí? Sí, allí, Nigeria. ¿Y mandas dinero todos los meses? No todos los meses, depende cuando ella necesita. Bueno, pues eh, te agradecemos mucho que hayas accedido a hablar en Anchita y Retia, y ojalá puedas salir de, del mundo de la prostitución y hacer otra vida. Vale, sí, claro. Es que recasco. ¿Hablas esquera? No, no, esquera, no. no habla muy bien, esquera, no. Es que recasco.